...de este momento, desde Campiñas... ...llega la reflexión del profesor y economista... ...Plinio Arruda Sampaio Júnior, columnista de La 36 en Brasil. ...que vida va a que la vida va a ...que la vida va a mejorar... ...cante samba de roda, un samba canção, e o samba rasgado...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 La vida va y me lora La vida va y me lora La vida va y me lora La vida va y me lora La vida va y me lora Bueno, esta pequeña demora nos permitió escuchar más esta preciosa canción que nos trae aquí al estudio a Plinio Ruda Sampaio que está por allá por Brasil supongo que está en San Pablo y que hoy tenemos Plinio para... mostrarte para presentarte una nueva incorporación en este programa en la conducción del programa también a Emiliano Cardoso joven periodista comunicador que estás viendo ahí en pantalla y que a nosotros nos tiene muy contentos. Buen día. Buen día, gran gusto hablar con, con, con Radio Centenario y bienvenido Emiliano, ¿no? Emiliano, exactamente. Buen día Plinio, muchas gracias. Un, nom un nombre de mucha responsabilidad. ¿eh? Muy bien. Con sus, ver, años, no Plinio, con sus 18 años, Plinio, con sus 18 años, te digo que está a la altura del nombre. ¿eh? Qué bien, qué bien. Bueno, Plinio, saludo. Eh, como cada semana, ahora con, con el refuerzo en el equipo de Mañanas de Radio... y arrancamos por los temas que nos propones dentro de los cambios eh, que nos venías contando que está haciendo Lula en el gobierno, en su gabinete la llegada al mismo de Gleisi Hoffman que viene de la conducción del PT no del Partido de los Trabajadores ¿con qué objetivos esta designación? Entonces, esto que ya estaba más o menos anunciado discutimos esto la semana pasada Pero ayer fue la ceremonia de ascensión, creo que se dice en, en español, ¿no? Sí, ceremonia sí. de hipótesis. Y fue interesante el discurso de Gleisi, porque había una especulación sobre cuál sería el papel de Gleisi en el gobierno, ¿no? O con, la, con el miedo de la derecha de que Gleisi viniera, digamos, traer el gobierno un poquito más al centro, ¿no? Porque el gobierno está bien tirado a la derecha. pero en su discurso de ascensión Gleisi fue categórica ¿no? dijo que vino para sumar y se desdobló en mostrar su adhesión a la política económica de Fernando Haddad que era el gran miedo del, del llamado entre comillas mercado con esto Lula logra un importante hecho para él porque él silencia la pequeñita ...y la retórica crítica que había a su política económica... ...que venía por la boca de Gleisi... ...ahora Gleisi ya no es una crítica de la política económica... ...sino que una articuladora de la política económica... ...y así ella se presentó ayer en su discurso... ...no, ministro Fernando Adán... ...usted sepa que yo estoy aquí para sumar... ...y para ayudar que sus proyectos se realicen... ...y en esta en esta movimentación... ...Lula silencia lo poquito que había de, de crítica en el PT. Y además, en el mismo discurso... O, o, ...perdón, en, poco después, en otra declaración... Eh, Glacey eh, también alzó bandera blanca... para eh, ...en la pelea por la sustitución de la dirección del PT... ...sumándose... al nombre indicado por Lula, que es Gino Silva, que es un nombre directo de Lula. Entonces, esto significa que Lula resgata el total control, absoluto control del PT. Claro que ya lo tenía, pero habían voces disonantes. Ahora será sin voces disonantes. Eh, corregime, Gleisi estaba era de la presidenta del PT, venía siendo Plinio. Sí, la era la presidenta del PT por mucho tiempo, ¿no? Y que era una persona dentro del PT que se situaba más o menos en el centro izquierda y que hacía el papel de, de, de mantener un poco la llama que el PT sí. era un partido de los trabajadores, más a la izquierda. Bueno, esto yo creo que se va a terminar. Bien, Plinio, en otro de los temas que... que están, eh, bueno, sobre la mesa hasta esta hora en Brasil, la eliminación de aranceles a las importaciones de alimentos que definió Lula como medida para contener el alta en el costo de vida. Sí, esto, todas estas medidas que estamos viendo son el, no, la, el desespero del gobierno Lula para responder a esta caída muy acentuada de la aprobación de la población. No, la inflación en Brasil Emiliano, está estabilizada pero el costo de vida es altísimo el costo de vida es eh, la inflación de los de la canastra de alimentos de los trabajadores esta uh, sube por arriba de la inflación uh -huh. entonces aunque la inflación esté estabilizada, el costo de vida es alto bueno, como los salarios son muy bajos y como hay mucha inseguridad alimentaria en Brasil Mitad de la población brasileña sufre de lo que llamamos de inseguridad alimentaria, o sea, temen no haber comida en un plazo corto. Mm. Bueno, entonces cualquier aumento en el costo de vida la gente lo siente de inmediato, ¿no? Porque los alimentos representan además más o menos 50% de los gastos de la población más pobre. Entonces es para. Atender a esto que el gobierno eliminó los aranceles sobre algunos alimentos. ¿Qué alimentos? Café, aceite, carne, eh, maíz, sardinas y masas. Pero lo interesante es que esto no va a resolver el problema, porque Brasil no importa café, exporta café. Sí. Importa aceite, pero la población pobre no, no toma aceite. No eh, Exporta carne. entonces tampoco va a resolver nada en la carne ¿eh? y lo mismo con maíz y sardina no está en la canastra de la gente más pobre entonces las más sí pero es una medida de, de desespero que va a tener poco efecto y muestra un poco el despreparo del gobierno para enfrentar las demandas populares porque el hecho es que el problema de... De, de, de la insatisfacción de la gente pobre es poca renta y un, un, una agricultura que aunque Brasil sea un país continental inmenso toda la agricultura no es voltada para el mercado interno y para la producción de alimentos pero voltada para producir commodities para el mercado internacional y los alimentos que son producidos aquí La mayoría también es producida por el agronegocio y tiene todos sus precios indexados al, a, las, a la cotación de las commodities y de los fertilizantes internacionales. Entonces el problema que está sintiendo Lula, que es alimentos caros para la población, es un problema estructural y por mientras Lula está muy lejos de dar cualquier respuesta de hecho a esta cuestión. Sí, antes de ir al, al próximo tema reafirmar esto que comentás Primio, de, no hay que no por sabido hay que dejar de marcar la paradoja de, de nuestros países dentro de este sistema y que habla de, de cómo se maneja el capitalismo que países productores de, de alimentos como los nuestros ni que hablar, Uruguay tan pequeño que tiene esa capacidad siempre nos dice para nos dicen de decenas de producir para decenas de millones de personas ni que hablar un país como Brasil y que importe alimentos, ¿no? acá siempre comentamos, nos decían hace poco por ejemplo que creo que eran limones de Egipto que estábamos encontrando, fíjate vos, no sí eso, eso, tú sabes que este es un problema ¿no? que viene de la colonia Sí. En el periodo colonial, en, en muchas ocasiones la metrópoli Portugal tuvo que bajar determinaciones para que se produjera maíz y, y, y porotos porque la poca población que vivía en la ciudad tenía carencia de alimentos. En un país que era totalmente agrario. ¿Por qué? Porque toda la tierra era para la caña, para dar plata. vivimos una cosa semejante claro que de otra manera pero Brasil es un país continental el agronegocio que es el latifundio es muy modernizado, muy fuerte pero la población no tiene alimentos básicos para poder sobrevivir Bueno, el otro tema que nos plantea y siguiendo con acciones del, del gobierno de Lula en esta etapa donde viene golpeado en su popularidad Un anuncio de que vos nos aclararás de qué se trata: 138 asentamientos, porque para nosotros la idea de asentamientos es de barrios pobres, e ese es el concepto con el que más o menos este, nos manejamos, pero en Brasil esto tiene otro significado, ¿no? Ah, sí, y yo creo que en, el, en, Chile, en Chile también, ¿no? La reforma agraria, cuando se distribuye tierra. Yo creo que si no me engaño, se decía que hacían asentamientos, pero no importa, es la reforma agraria, ¿no? Lula, después de dos años, sin hacer absolutamente nada, entregó eh, 12.300 parcelas de tierra para familias que estaban acampadas, para los sin tierra, ¿no? Y estas familias están agrupadas en 138 asentamientos. La reacción del MST fue una reacción, digamos, de bienvenida, porque esto en parte es fruto de la presión de, de lo, del MST, pero también de crítica, porque en realidad estos, este, esta decisión del gobierno Lula eh, atiende a menos del 10% de las familias acampadas, que son 120.000 familias, no, 73.000 mil organizadas por el MST. Para que tengan una idea de cómo está la reforma agraria en Brasil, eh, en el primer gobierno Lula, Lula hizo 1.705 asentamientos, en el segundo, 979, en el primer gobierno de Dilma, 455, en el segundo gobierno de Dilma, 70, en el gobierno de Temer, 66, y en el de Bolsonaro, 18. Y ahora viene entonces el anuncio de 138. Claro, comparado con Bolsonaro, está bueno, pero comparado con la necesidad de reforma agraria es absolutamente insignificante. Pero es, está dentro del, del movimiento del gobierno de intentar, digamos, aplacar un poquito, apaziguar las críticas y, y responder un poco al, al MST, que es su principal base de apoyo social en el campo. Bien, Plinio, y también relacionado con el contexto internacional, este, las medidas que está tomando Donald Trump sobre distintos eh, cuestiones arancelarias no hacia distintos países, los productos ciberúrgicos de Brasil se ven afectados con eso y hay una reacción cautelosa del gobierno de Lula. Exactamente, no esto ya era esperado porque estamos en, en, en plena guerra comercial y en algún momento nos tocaría Brasil. Bueno, ayer Trump anunció aranceles de 25% sobre productos siderúrgicos. Esto golpea a Brasil porque Brasil es, es el segundo mayor exportador de acero y de aluminio hacia, eh, hacia Estados Unidos. Viene después de Canadá y luego enseguida está México. Y desde el punto de vista brasileño, ¿no? Estados Unidos es el principal comprador de productos siderúrgicos brasileños. Compra más o menos 35% de la producción. ¿no? es Entonces Brasil vende 12 veces más a Estados Unidos que a Europa y 6 veces más a Estados Unidos que a toda América Latina. Entonces esto sí... golpea Brasil además los productos Brasil es un, día un país que nosotros los economistas decimos de una economía de tipo colonial, o sea una economía que produce para vender para afuera y los productos siderúrgicos representan el, tres, el tercer mayor producto de venta de la pauta de exportación brasileña, entonces esto claro es un golpe en Brasil La reacción de Brasil es una reacción típica del itamarachi de cautela. Primero, no politizar el problema. ¿no? Y segundo, mantener los canales de negociación abiertos. Porque esto ya pasó en el 2018 y después eh, Trump retrocede y hace negociaciones. Entonces, lo que Brasil está intentando hacer es... Eh, negociar cuotas de exportación repit repitiendo lo que ya hizo en 2018. Más o menos esto lo que eh, está pasando por aquí en, esta, en este problema. Claro, eh, uno ve, Plinio, que hay como un ajuste porque cuando repasábamos antecedentes de este tema en las semanas previas, por ahí por mediados de febrero cuando ya se, se veía venir las medidas de Trump Lula llegó hasta anunciar que iba a haber medidas de, de reciprocidad en sanciones de aranceles de productos estadounidenses, ¿no? Eh, y ayer habló en un acto, en una fábrica también, exigiendo respeto para Brasil, en fin. Pero, eh, tal como nos cuentan los compañeros desde México, también con los que hablamos semanalmente... Hay una distancia ahí entre la retórica de los presidentes, no, en el caso de Claudia Sheinbaum de México como de Lula, un discurso para la tribuna, como decimos, de enfrentamiento a la actitud de Trump, etcétera, pero en cuanto a las medidas concretas, eh, como decimos, en una expresión de juego de cartas, acá se van al mazo, no, se se quedan tranquilos en cuanto a la capacidad de poder desarrollar algún tipo de medidas de réplica hacia Estados Unidos más bien que buscan negociar como vos decías Sí, esto es, una, es un tema interesante, ¿no Hernán? porque Estados Unidos empezó a, a redefinir las reglas del comercio internacional ¿no? y él dice, bueno, ahora no son más reglas estables y multilaterales pero yo las voy a negociar bilateralmente con cada uno. Bueno, esto para países que son fuertes y que tienen mucha autonomía, caso de China, claro, y por otros caminos el caso de Rusia y de otros países. esto les da algún poder de negociación. Mm. Como dice Tranto el tiempo entero qué carta usted tiene. Bueno, la, la pregunta es qué carta tiene Brasil en esto. No tiene mucha carta porque es un país totalmente dependiente. de Estados Unidos desde el punto de vista político de seguridad internacional y, y económico y social porque la burguesía brasileña totalmente atrelada no es una burguesía basada entonces el poder de negociación del gobierno brasileño en este caso es muy poco entonces para afuera Lula tiene que mostrar el pecho y quiere decir que no golpear el pecho y decir no yo voy a proteger Brasil exijo respeto tal pero eh, eh, para dentro por detrás de las cámaras tiene que ser muy pragmático y actuar dentro del margen muy limitado de negociación que él tiene porque la verdad es que para enfrentar a Estados Unidos Lula tendría que tener una política mucho más agresiva no tenía que meterse con todo en, el, en los BRICS pero vimos lo que pasó con Brasil en los BRICS en el caso de Venezuela que fue el primer caso más litigioso con Estados Unidos sí. y que Brasil quedó del lado de Estados Unidos y contra Venezuela entonces yo creo que la, el poder de negociación es muy muy limitado mientras no haya una, un cambio profundo en la correlación de fuerzas política y, en consecuencia, en la política económica. Entonces, lo que va a hacer Brasil es buscar negociaciones pragmáticas para eh, sufrir lo, lo, lo, lo menos posible. Muy bien, estamos llegando al final. Eh, Plinio, de la columna de los temas que nos planteabas para hoy, con temas que van a seguir... abiertos, por supuesto eh, con eh, nueva incorporación, como veías ya los veteranos, viste, nos vamos retirando eh, nos reencontramos la semana que viene Sí, bueno primer gran gusto de recibir Emiliano, sangre nuevo así que es bueno ¿no? y de hablar con Ángeles contigo Hernán, siempre un, un placer hablar con los oyentes de Radio Centenario. Abrazo. Un abrazo plinio, plinio. hasta la próxima. Saluda a los compañeros de contrapoder.net como siempre. Muchas gracias y fuerza Emiliano. Un gusto hasta la semana que viene. Un samba aleanto e um parte do alto. Há muito tempo não ouço tal do samba. Se for parado. Só não dá para cantar mesmo.